La Semana Literaria en Tudela, del 22 al 28 de enero, ha tenido un protagonista hoy, este jueves 25 de enero, en el Cine Moncayo, con entrada libre, ha estado Manuel Vilas, presentado por José Antonio García Yuste. Manuel, ¿cómo te has encontrado durante la charla? Feliz y contento, me lo he pasado muy bien, el público es maravilloso y yo creo que ha sido una charla estupenda. Cuando nos acercamos a la poesía el colectivo Tras la Puente de la mano de Elías Marchite en alguna ocasión nos ha hablado de poetas y, y muchos de ellos pues a él le gusta una poesía diferente y para ti este protagonista que tenemos Elías pues lo merece, ¿no? Este protagonismo. Absolutamente. Yo le conozco a Manuel desde el primer libro que compré en Antígona que no no sabía nada de él y cogí Resurrección y desde entonces le sigo y es un, me fascina, es un poeta que me, que me gusta mucho. ¿Qué destacas de él, Elías? Perdona. Yo creo que es adictivo, produce adicción. Es decir, enseguida que lees algo de él, sobre todo en poesía que yo en los demás no los sí, había comprado, usted sabe. Comprador de esa para mi mujer, que le gusta también. Sí. Pues pues me produce no, no hay muchos así, en general la poesía no es así, es, es a veces eh, cuesta un poco más esfuerzo la poesía española es muy lírica en muchos casos. Pero esta poesía que produce adicción es escasa, por lo menos yo no conozco casos, para mí, en mi experiencia personal, habría dos, Manuel aquí en España y quizá Bukowski, que también me produce una cierta adicción porque me gusta mucho. ¿Qué uh -huh. tienes que decir, Manuel, ante estas palabras? De pues, eh, celebrarlas y agradecerle <risa> sí. la generosidad de, de, de, de, de, de, en fin, del lector y de, y de que hable así de mi poesía. Hablamos que, usted eh, Manuel, eres de Barbastro, como te has dicho, en la poesía, y también has hablado de algo que tiene que ver con la filosofía, ¿no? Que para ti hubo un curso, eh, no sé si has dicho en COU, ¿En, o CO? el, en COU, que fue lo que te cambió por completo, y que ahora crees que se quite esa asignatura, eh, está quitando a las personas herramientas para un poder creativo, crítico Sí, yo creo que, bueno, no solo lo digo yo, lo dirán muchísimas personas y probablemente con más autoridad que yo, ¿no? Yo creo que quitar esa asignatura de la enseñanza es un crimen, porque es quitarle a, a los chavales la posibilidad del pensamiento crítico, eso es la filosofía. Una de las cuestiones también que nos hemos encontrado Elías, para ti también pues esas poesías, poesías sí. que están cambiando tiene que ver con la nación española. ¿Qué, qué sí, querías pues decir? A mí me gustaría que nos explique que nos contara un poco Manuel su relación con, con, con España, con el con el país como como ciudadano de aquí. Eh, su último libro El indiviento acaba con un poema que es Spanish Dream, me parece. Sí. Y habla también, ahora mismo me parece que tiene otro libro en prosa que habla de España uh -huh. eh, y a la vista de los últimos acontecimientos y de la situación aquí, no solo aquí sino también en Inglaterra o en Estados Unidos, esa división parece globalización, yo para mí es globalización, antiglobalización, en España ya sabemos el asunto de Cataluña, como como escritor, como como pensador, ¿cómo te relacionas? ¿qué, ¿Cómo sientes España? Hombre, es mi país y yo amo mi país, me gustaría que fuera mejor, me gustaría que fuera un país eh, menos preocupado de cosas mm, que no suponen el bien común y más preocupado por cosas prácticas y por mejorar de manera obvia y palpable y real la vida de la gente, que es lo que, en fin, que el país prospere y que, y que haya sitio para todos. Y que, y que bueno y que no haya tanta discusión a mí me parece que en muchos casos las discusiones que, que hay en la vida política española eh, rozan la inutilidad absoluta no que admirar de otros países que no te encuentras en este? admiroó el sentido práctico de, de sacar adelante el país si hay decisiones obvias o sea, por ejemplo que no haya un acuerdo sobre la sanidad sobre la educación por ejemplo sobre el modelo educativo que cosas de este tipo o sea, grandes acuerdos globales que es que son dos y dos son cuatro así y que en dos y dos son cuatro, no se puedan poner de acuerdo, pues es, es un poco duro, ¿no? Porque eso significa que, que algo no funciona, que hay un atasco en, en el ejercicio de la política española, que no, no que, que es que además quien paga el pato son los ciudadanos. Por, por ir finalizando, Manuel, eh, de Tudela, en tus viajes, con ese coche que nos has, pasabas alguna vez, ¿qué te acuerdas? Bueno, de tu Delia había estado, yo creo que hace muchos años, sí. Pues recuerdo haber pasado por aquí, no sé si probablemente hacia Pamplona, de Zaragoza a Pamplona, he vivido muchos años en Zaragoza. Y en cualquier caso, Tudela, o sea, yo he vivido muchos años en Zaragoza, o sea, de la al lado de Zaragoza, somos vecinos. O sea que... Mucha de la poesía, nos decías, Elías, que tiene que ver, cuando leía su, sus libros de poesía, que tienen que ver sí. con Zaragoza, que... Sí, fin. tiene un poema, por ejemplo, de la Plaza de España, el del Cajero, sí que tiene, bueno, en bueno, es de Zaragoza y de los sitios donde él, sí, lo, lo, lo explica muy bien en la charla, es, su, su poesía es su vida no y escribe de dónde está y dónde vive pues está si viaja mucho que viaja mucho mm -hmm. a Estados Unidos pues poemas de hoteles eh, bueno yo al menos lo que lo que percibo no si sí. su es poema escrita pues a, como podemos decir, pues a pie de vida no a pie de las cosas que he ido viviendo y bueno toda mi experiencia de la vida muy reconocible con lo he dicho antes es una poesía muy de material muy de cosas que se ven muy de objetos visibles no Eh, en este momento, 2018, ¿objetivos a medio corto plazo? <risa> salir <salí> adelante, <risa> salir adelante con los libros, con la vida, con el trabajo, con todo. Intuyo por tus palabras que tu nuevo poemario que estarás escribiendo ya ya no va a ser autoficción. Pues eh, no lo sé, porque eso nunca sabes, no, yo creo que no, eso no, eso ya sin duda esa mm, etapa ya está concluida. <risa> Pues agradecidos de tu presencia en esta semana literaria, ¿algo que decir al ayuntamiento de Tudela en esta semana literaria y a las personas pues sí, implicadas? Pues agradecer que un ayuntamiento apoye la cultura, creo que eso es importantísimo, que, que las instituciones públicas apoyen la cultura y, y haya una sensibilidad para, para ese espacio importante de la vida de la gente, espacio de encuentros, un espacio de pensamiento donde, donde los vecinos se encuentran de una manera pacífica, sensata, sensible y... y Y aprendemos todos de todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Elías Marchetti. Tanto por todo, que te vaya bien, ¿eh? A continuación escuchamos una poesía de las que interpretó en la Semana Literaria, la Junta de la Culata, de la que también explica la historia. Y el mecánico me dijo, mire, este coche suyo tiene un problema que es la Junta de la Culata. Yo me quedé con la Junta de la Culata, me quedé con la palabra. Y una Junta de la Culata, ¿vale? Entonces... Estoy hablando de cuando yo me deshice este coche, pues valía mil euros o mil, más de mil euros. Entonces me dijo, no le vale la pena eh, arreglar la junta de la culata porque este coche luego será le va a pasar otra cosa. Dentro de tres meses, en vez de la junta de la culata, será tal. Lo que le recomiendo es que lo lleve al desbozo y se compre uno nuevo. Y, bueno. y a los 15 días de esta sentencia del mecánico, Eh, yo lleva, yo llevaba 14 años viviendo con un perro tenía perro y el perro enfermó y lo llevé al veterinario y el veterinario me dijo mire, su perro tiene un cáncer de hígado dice, le podemos operar es una operación complicada el perro va a sufrir mucho y dentro de 3 meses le saldrá otra cosa y se morirá lo que le recomiendo es la eutanasia Y yo me quedé joder, a ver, el coche, el perro, el, el siguiente voy yo. El siguiente soy yo. Y en ese orden de cosas, pues me dio por escribir este poema, que es un poema dedicado a el coche que, que tuve durante 12 años. Eh, y en, entonces este poema es un, una elegía a un coche y está empieza, es muy narrativo empieza en el momento en que yo efectivamente hice caso al mecánico y, y llevo el coche al chatarrero y, y en ese momento se comienza, comienza el poema, el momento en que el coche va hacia el chatarrero y luego el poema, había una cosa que a mí me me, me apetecía que es que hablara al coche y al final del, del poema habla el coche y luego también hay una cita De, hay una también quería, quería tenía un poco así de de una ironía literaria que es que dentro del poema se cita el soneto más importante y más célebre y más famoso de la literatura española que es el de francisco de quevedo amor constante más allá de la muerte pero entresacado el verso de Quevedo y llevado a un contexto absolutamente distinto, pues con ánimo de generar un poco de ironía. ¿no? Y el poema se titula La matrícula del coche, cuando las matrículas reproducían el origen geográfico de, de donde había sido matriculado el coche y podías saber de dónde demonios era el tío que tenías delante, y ahora no puedes saberlo. Ahora no puedes saber si es de Albacete, si es de lo, lo que sea. entonces Este es HU, así con la huesca, porque soy de barbastro. HU-4091-L. Voy <coughs> a no poner las gafas porque ya tenemos una edad y no... ¡Adiós, hermano mío! La grúa fúnebre te conduce al infierno del desguace. Majestuoso vas hacia la destrucción subido en una grúa roja, como si fueses Luis 16 camino de la guillotina y yo detrás. Pareces un rey. Soy el único que ha venido a tu entierro. Te he querido. Rezo por ti un Padre Nuestro y una Ave María. Rezo por ti y me conmuevo. Eras el mejor. Y lo que vivimos juntos. Y las ciudades que pisamos. Y las carreteras secundarias. Y los pueblos y los mares que vimos. Y los parkings subterráneos. Y los túneles helados de las carreteras de montaña. Con afiladas estalactitas a la entrada. Amenazando nuestra milagrosa inocencia y los mendigos en las avenidas, pidiendo en los semáforos en rojo, y lo que nos amamos en la oscuridad de las autopistas, fundidos en un solo ser, confundida tu carne con mi chapa. Me salvaste de la lluvia ácida y de la nieve sin ángeles, con tu aire acondicionado que está intacto después de doce años, impediste que me quemara vivo en los veranos españoles. Ese aire frío que me subía por la pierna. Y eras blanco porque la santidad y el amor industrial y la velocidad son blancos. Y cómo me gustaba tocarte las marchas. Y cómo te ponía la quinta. Y qué caña te metías. Narciso, que eras un narciso. Y ahora todo ha acabado. 268.000 kilómetros hemos estado juntos. Fuimos felices. Fuimos grandes y definitivos. Te doy un beso delante del chatarrero y de un negro que lleva un chorreante radiador en una mano. Te he amado más que a mis amantes. Más que a mi perro. Casi tanto, pero no tanto, como al dinero. Bueno, no te enfades. Tú también fuiste dinero, y aún lo eres, y yo también soy dinero. Perdona que te humille haciendo recaer sobre tu hermosa tapicería, sobre tus ruedas, manguitos y válvulas que han gloriosamente ardido la miseria de España. El plan prever, cuatrocientos euros sociales. ¿Os molesta que hable de dinero o de tan poco dinero para la clase media?, que ama la limosna. Tú, que fuiste mi libertad, que me llevaste cerca del paraíso. Tú, que me hablabas por las noches y me decías, hermano, que bien conduces, hermano, eres el mejor de los hombres. Muchas gracias.